Cuentos de hadas españoles. El árbol de las flores. Érase una vez, en una tierra llamada la India, un rico comerciante llamado Alaima, que debía navegar a través de los mares para vender su algodón, su lana y sus gemas a distintas partes de Europa y de Asia Central. En aquellos días, Estos viajes costaban meses, así que en la víspera de su partida, los amigos del comerciante se reunieron en su casa para desearle suerte. Mientras le despedían con alegría, uno de los amigos le preguntó al comerciante mientras comían pan dulce. ¡Alaima! ¡Vas a faltar unos cuantos meses! Nunca nos has dicho quién de nosotros deseas que cuide tu hogar y tu patrimonio en tu ausencia. Ah, oh, no te preocupes, hermano. Jigme se va a encargar de todo. ¿Qué? ¿Qué? ¿Él? ¿Ese Jigme, ¿El que cuida a tus caballos? Ese mismo. Sí, claro. ¿Estás bien, Alaima? Jigme es solo un pobre pastor. ¿Y vas a dejar toda tu riqueza a su cuidado? ¿Qué pasa si te roba todo y se escapa? ¿No es algo estúpido confiar en un hombre pobre que es solo un sirviente? ¿Por qué no en nosotros, que tenemos el mismo estatus y riquezas que tú? Conozco a Jigmi desde hace muchos años. Es un hombre fiel y la verdad es que yo no lo veo como un sirviente. Se puede decir que él es mi amigo. Solo los semejantes pueden ser amigos, Alaima. No importa lo amable que seas con un sirviente. Un sirviente nunca puede convertirse en tu amigo. No estoy de acuerdo. Yigme siempre me ha cuidado, es un verdadero amigo para mí Él no va a escucharnos, llevémoslo delante del Buda Tal vez el Buda sea capaz de hacerle ver su necedad Entonces, los amigos del comerciante lo llevaron debajo del árbol de Banyan Donde el Buda predicaba durante el crepúsculo y le explicaron la situación al Buda Dígaselo, señor ¿Cómo puede confiar en un pobre siervo para cuidar de toda su riqueza? ¿No es una estupidez, especialmente cuando nosotros sus amigos de igual estatus estamos preparados para ocuparnos de todo mientras él no está? El Buda simplemente sonrió y les contó una historia. Hace mucho tiempo vivía un rey en Benares. Al rey le encantaba la jardinería y pasaba muchas horas cuidando el hermoso jardín de su palacio. Cuidaba con amor todas las flores, árboles y arbustos. Pero había un árbol que era el que más amaba, el árbol de las flores. Nadie sabía cuántos años tenía el árbol, pero se encontraba en medio del jardín. Era un árbol divino, gigantesco, cuyas raíces se adentraban en las zonas más profundas de la tierra. Y se decía que sus ramas llegaban hasta el cielo. Toda la ciudad de Benares estaba orgullosa de este antiguo árbol que algunos pensaban que podía tener más de mil años. Quien lo veía no podía evitar admirar su fuerza y su tamaño. Las personas que lo veían se quedaban tan asombradas que nadie notó un pequeño mechón de hierba acusa que crecía cerca de sus raíces. Un día... El rey y la reina estaban tomando té en la cámara principal del palacio cuando, de repente, unos trocitos de yeso cayeron sobre el rey. ¿Esto es yeso? El rey levantó la vista y vio una grieta en el techo que iba directamente al enorme pilar que lo sostenía. Estaba claro que si el pilar se estaba rompiendo y si no se reemplazaba... El techo y todo el palacio se caerían, matando a todos los que estaban dentro del palacio. El rey vio el peligro e inmediatamente envió a sus sirvientes y carpinteros a buscar en los jardines del palacio un árbol lo suficientemente fuerte como para reconstruir aquel enorme pilar. Los criados buscaron en los jardines y volvieron con esta noticia. «El único árbol lo suficientemente fuerte como para construir un pilar así es el árbol de las flores, señor». «Oh, pero ese es mi árbol favorito. ¿Estás completamente seguro?» «Hemos revisado cada árbol de los jardines del palacio, pero ninguno de ellos es tan fuerte. Solamente el árbol de las flores». El rey se entristeció al pensar en talar su amado árbol de las flores. Pero no había otra manera de arreglar aquel pilar. ¡Ay! No puedo arriesgar la vida de todas las personas que viven en este palacio solo por salvar a mi amado árbol. Así que, córtalo si hace falta. El espíritu del árbol de las flores, y de hecho, los espíritus de todos los otros árboles y pájaros, percibieron el desastre que estaba a punto de suceder. Aquel viejo árbol iba a ser talado. Los pájaros dejaron de piar. El viento se paralizó. El jardín se llenó de un aura de tristeza y de falta de vida. Fue entonces cuando el espíritu de la hierba Kusha le habló al árbol. Al día siguiente, cuando los leñadores fueron a talar el árbol y estaban a punto de golpear su tronco con sus hachas... ¡Esperad! El árbol parece estar pudriéndose. ¿Veis el color de su corteza? Sí, está muy blando. No podemos cortar este árbol. No es lo suficientemente fuerte para reconstruir el pilar. Pero no lo entiendo. Ayer este árbol estaba sano y fuerte. Y ahora miradlo. Se está pudriendo y se cae a trozos. Tal vez nunca debimos intentar talar este árbol. Cuando los leñadores se fueron, los pájaros comenzaron a cantar de nuevo El viento volvió a silbar alrededor de las ramas Y era como si alguien hubiera infundido nueva vida y alegría a aquellos jardines El árbol de las flores se convirtió nuevamente en un ser fuerte y magnífico Los otros árboles se sorprendieron al verlo ¡Árbol de las flores! ¡Estás fuerte y saludable! ¿Cómo has hecho para que tu corteza pareciese podrida? Uh, todo se lo debo al espíritu de mi amiga la hierba Cusa. Habló con el espíritu del camaleón... ...e hizo que todos los camaleones... ...se subieran hasta mi tronco. Y cambiaron de color para que la corteza pareciese podrida. Así que, cuando los leñadores me vieron... ...pensaron que mi tronco se estaba pudriendo. ¿Pero cómo conseguiste reblandecer tu tronco? <risa> los inteligentes camaleones... ...se movían rápidamente hacia donde los leñadores tocaban la corteza. De este modo, en lugar del tronco... ...tocaban los suaves cuerpos de los camaleones... ...y pensaban que el tronco estaba blando y podrido. ¡Es genial, cosa. Cuando los poderosos árboles no podíamos hacer nada para ayudar a nuestro amigo, tu sabiduría le ha salvado la vida. Muchísimas gracias. Y diciendo esto, el Buda terminó la historia. La amistad y la confianza hay que dárselas a los sabios y a los fieles. La sabiduría y la lealtad no tienen nada que ver con el estatus de una persona. Debemos mirar... Las cualidades de una persona, en lugar de sus apariencias externas, sus riquezas, su estatus, su edad o su ocupación. Al escuchar esto, el comerciante sonrió y sus amigos se marcharon de donde les habló el Buda, humillados y cabizbajos. Nunca más juzgarían a una persona por su riqueza o por su estatus, sino que se fijarían en los valores que una persona tenía Y si dicha persona era sabia y leal, la tratarían con respeto.